Oíd mortales wow. Salud Interestabilización <risa> Clínica Gobierno Negocios Gestiones Voz Oíd Oíd, Oíd mortales. mortales Oíd mortales Buenas noches, estamos en un nuevo programa de Oíd. Mortales. Ahí está, muy bien. Es un programa distinto, como cada programa, como cada lunes. Y uf, son un Mortales distinto también, ¿sí? Porque, bueno, estoy aquí este, haciendo Oíd. Mortales. Muy bien. Atento, ahí nuestro amigo... Braulio Domínguez, que me está haciendo, está haciendo de mortal, digamos. este Gracias Braulio por no, acompañarme. No, gracias a vos. Bueno, ya que Luis está en la legislatura porteña, se nos fue para arriba el Luisito. ¿eh? Está variado este muchacho, me parece. Bueno, ya no viene acá el programa, está en la legislatura, ya nos contará si tenemos la posibilidad de comunicarnos con él, que está haciendo por ahí. Creo que lo que está haciendo tiene que ver con la radio, tiene que ver con algún programa en el que él estuvo hace mucho tiempo, con Gustavo Pirich, que se llamaba o se llama todavía, ese programa El Reloj. Así que bueno, vamos a, a ver si después nos comunicamos con él y, y aparece en, en el aire, ¿sí? Bien, eh, hoy tenemos un programa que como siempre se transmite a través de la M690 y agradecemos a nuestro amigo Julio Pardo que está allí siempre por www.laretaguardia.com.ar y obviamente hoy operando este, y haciendo mi segunda Braulio Domínguez. Eh, y siempre te puedes comunicar con nosotros a través de nuestro Facebook de hoy Mortales 2011 o a través de nuestro email que es oídmortales2011.com.ar eh, Empezó la primavera. Eh, fue el Día del Estudiante, el Día de la Sanidad, el Día del Alzheimer. Un montón de días, un montón de cosas juntas, mezcladas, distintas y parecidas. Bueno, de todas ellas vamos a tratar de hablar un poquito, le vamos a poner música a alguna de estas algunos de estos días que tienen que ver con la fecha que estamos cursando. Y para empezar, si, si Braulio puede este ya que hoy Pobre opera sido de distintas maneras, vamos a empezar con un poquito de música que tiene que ver con con algo que estábamos esperando que llegara y que acá este un señor le, le desea que vuelva, que vuelva, porque lo estábamos esperando. Y si nuestras amigas y nuestros amigos oyentes tienen ganas de moverse un poquito, bueno, empezar así como a desempolvarse y moverse un poquito porque creo que ya vuelve, vuelve la primavera, ¿puede ser, Braulio? vuelve vuelve primavera made made vuelve vuelve que te espero y que pues quiero decirte algo que tal vez tú no lo sepas yo me siento derrotado y yo sesionado por ti Yo te quiero tanto Porque si no me quieres tú Yo moriré de amor yeah. Siento que todo mi ser Se estremece al escucharte hvis du buser en mi alma Que te espera ardientemente Vuelve, vuelve primavera Primavera, primavera, primavera, primavera. Vuelve, vuelve que te espero Que te espero, que, te espero, que te espero, que te espero Mi triste corazón te dice Mi vida yo te quiero tanto Porque si no me quieres tú Yo moriré de amor Yo moriré amor Yo moriré Muy bien, estábamos escuchando a Alberto Felipe Soria, digo a Johnny Tedesco. ¿Saben cuántos años tiene Johnny Tedesco? Qué horror, yo no solo cumplo años, tiene 70 años, no puedo creer. Bueno, cantante, actor, eh, fue muy famoso en la época de los 60, sí en el famoso Club del Clan. La verdad que después medio como que fue desdibujándose, no, no, no, no apareció tanto, por ahí... Digamos, yo la verdad lo relaciono más con Crónica TV, que a veces aparece ahí haciendo algún tema así. y este, Pero bueno, temas muy divertidos. Y que como él decía, que vuelva la primavera y la primavera llegó. Y llegó con un montón de cosas, porque por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires llegó con un montón de personas que coparon los parques y los espacios públicos, justamente con una jornada de buen clima que tuvimos ayer... Y por suerte nuestro amigo y siempre firme Alberto Crescenti del SAME nos contaba que, eh, bueno, si bien hubo todo un procedimiento con distintas ambulancias y gente dispuesta a colaborar para que no hubiera ningún problema, la verdad que el operativo no tuvo que demasiado trabajo, tuvo algunas personas eh, que se cayeron un poquito, con que se dieron algún golpe, algún traumatismo por alguna caída, Pero, eh, según él cuenta, no se produjeron incidentes, no hubo personas intoxicadas, generalmente por uso de alcohol, no como a veces sucede. Y por el otro lado, teniendo en cuenta que después jugaba River, y muy bien jugó, ¿no? Muy bien. Yo como hincha muy contento y ahora que no está Luis, aprovecho. ¿no? Bueno, eh, se pospuso eh, un recital de homenaje a Charlie, que se iba a hacer en Figueroa, corte y La Pampa, entonces, bueno, se pasa para la otra semana, que aparentemente también va a estar Fito Páez, tours, los tipitos y demás. Pero bueno, parece que el operativo que el gobierno porteño organizó para la zona de los bosques de Palermo y demás, salió todo bien, la gente la pasó bien, no hubo mayores problemas. Así que bueno, lindo, lindo para pasar este la primavera. Y la primavera no viene solamente con sol y estando en un programa en donde tocamos muchos temas de salud, también hablamos de que en la primavera puede haber enfermedades de la primavera, ¿sí?, porque la primavera llega y llegan los árboles, las plantas, reverdecen las flores eh, y se incrementa en el ambiente un montón de polen y a esto hace que aumenten las alergias y algunas infecciones respiratorias o algunas afecciones de la piel, de las mucosas, también de los ojos. sí Así que bueno, la primavera está hermosa que llegue, pero tengamos en cuenta que también la primavera puede traer algunas problemitas algunas enfermedades, algunas cositas, como por ejemplo, no sé si ustedes la tuvieron, yo sí la tuve, la varicela, ¿m? que es una enfermedad eruptiva Bueno, si bien tenemos vacunas y demás, a veces la varicela puede aparecer en estos meses de primavera, ¿sí? Así que ante la duda siempre consulte con su pediatra, con su médico, si piensan que esos granitos que tienen como una puntita de agua pueden ser de varicela, bueno, consultar. También dentro de las enfermedades más comunes que aparecen con la primavera están la faringitis, ¿eh? la amigdalitis, la rinitis, todo lo que tenga que ver con itis y que también se relaciona con cuestiones alérgicas, conjuntivitis, sinusitis. ¿Y qué podemos hacer? ¿Podemos hacer algo para prevenir esto? Y a ver, algunas medidas se pueden tomar, por ahí te podés aplicar vacunas, si tenés vacunas para alguna de estas enfermedades... También recomiendan cuidar mucho la higiene personal, siempre insistimos con el lavado de manos. Como siempre, tratar de comer bien, incorporar verduras, frutas, o sea, vitaminas, minerales, ¿sí? evitar los ambientes contaminantes con humo sobre todo. Y en realidad, si vos ya sabés que sos alérgico o que tenés asma, sería importante evitar eh, en lugares estar en lugares donde haya mucho humo o mucho polvo, con mucha vegetación por esto del polen, ¿sí? Eh, bien, lo importante entonces, atendete y andá a cualquier lugar de que atiendan o que cuiden tu salud ante algunos síntomas que vos puedas tener y que te parezca importante atenderlo antes posible, ¿sí? Pero bueno, son unas cositas que también pueden pueden traer la primavera, ¿sí? Sobre todo el tema de las alergias, que alguna vez ya hemos ya hemos hablado. Bueno, igual alguna otra cosa que pasa en primavera es que tiene que ver con el amor. Hay amores de primavera. ¿Quién no lo ha tenido? ¿Eh? Yo conocía mi primer amor un día de primavera, sí, les cuento. Y para esto me parece que vendría muy bien otro tema musical que si le doy tiempo a Braulio para que lo vaya buscando, tranquilo, sin apuro, eh, me parece que estaría bueno de escuchar. Eh, ¿Te parece, Brau? ¿Podemos? Estábamos escuchando a nuestro amigo Luis Alberto Espineta, uno de los ciudadanos ilustres más queridos por algunos, en Amor de Primavera. hoy Mortales Centro de Acúfenos, Buenos Aires Fundado por el doctor Darío royman en el año 1989 Tiene su sede en Paraguay 2302, sexto piso, departamento 3 Ciudad Autónoma de Buenos Aires Teléfono 2066-1908 Música Seguimos en Oíd. Mortales. Pero muy bien, nuestro amigo Braulio acá acompañándonos, ya que Luisito está por otras partes, que ya después eh, vamos a poder comunicarnos con él, creo. Y yo les decía, bueno, todo este operativo que se había hecho en la Ciudad de Buenos Aires, sobre todo en la zona de Palermo, para, bueno... Eh, sé, tener cuidado, que no hubiera problemas, que la gente estuviera tranquila y cualquier cosa que necesitara. Eh, bueno, supongo que sería por eso, soy muy inocente. Bueno, sigamos. Eh, en realidad, es el, lo que se festejó ayer fue el día de la primavera y el día del estudiante. sí En realidad, es el mismo día en que se repatriaron los restos de Sarmiento. Ahora les voy a contar. Se dice que el día del estudiante en realidad surge por una propuesta de Salvador de Benedetti que era presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras. En el año 1902, y con tan solo 18 años de edad, propuso que en su facultad se celebrara el Día de los Estudiantes, el 21 de septiembre, con el objeto de homenajear a Sarmiento, creador de tantas escuelas, y esto se explica porque el día 21 de septiembre de 1888 habían llegado a Buenos Aires los restos de Enfarmiento tras ser repatriados desde el Paraguay. La idea de De Benedetti, que tiempo después sería un arqueólogo destacado, se impuso primero en su facultad y luego se fue extendiendo a las otras universidades. Los 21 de septiembre estudiantiles de esos primeros tiempos se limitaron a actos universitarios, en los mismos los oradores exaltaban el empeño del alumnado, Y otra de las costumbres que quedaron en todo el país, que consistía en que los jóvenes llevaran una ofrenda floral al Monumento de Sarmiento. Bueno, estas cosas han cambiado un poco, pero bueno, tenía que ver con que por qué también el Día de la Primavera coincide con el Día del Estudiante. Eh, también el 21 de septiembre, o si sea, ayer, fue el Día de la Sanidad. Y acá saludo a todos mis compañeros, los que trabajamos en el área de salud. ¿Y por qué? pero porque también un 21 de septiembre, pero de 1941, esta vez, o sea, lo de este muchacho de Benedetti fue en, el en 1902, y ahora en 1941 se funda la obra social de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina. Y por eso es que se propone celebrar esta fecha como el Día de la Sanidad. En algunas provincias inclusive se da sueto y otras cosas, pero bueno, no es el caso nuestro, nosotros trabajamos igual, igual fue un fue un domingo, o sea que pero, bueno, en otras en otras ciudades por ahí hoy hubo asueto para la gente, alguna de la gente que trabaja en salud, obviamente nosotros nunca podemos tener un asueto completo porque las guardias siempre quedan cubiertas, ¿verdad? Bien. ¿Te parece Braun lo que hagamos así como una cortinita y volvemos aquí? Hoy... Mortales. Bien, y teniendo en cuenta que hablábamos de los eh, de los estudiantes, o del Día de los Estudiantes, también tenemos algún temita musical elegido justamente por este día. Yo no sé si ya Braulio lo tiene listo, si ya sacó el on-play para ponerlo en el giradisco, ¿ya lo tiene listo? Qué genio, qué genio. Bueno, a ver si les gusta este tema que elegimos por el Día de los Estudiantes. A ver. ¡Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría! Son aves que no se asustan de animal ni policía Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría Caramba y samba la cosa, ¡que viva la astronomía! Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos Cuando le meten al oído sotanas y regimientos Bajarillos libertarios igual que los elementos Caramba y zamba la cosa que viva lo experimento Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho Le dicen harina Sabiéndose que es afrecho Y no hacen el sordo Mudo cuando se presente El hecho Caramba y zamba la cosa El código del derecho Me gustan los estudiantes Porque son la levadura El pan que saldrá del horno Con toda su sabrosura Para la boca Caramba y zamba la cosa, viva la literatura Me gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina Con las banderas en alto, pa' toda la estudiantina Vivan la cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que estamos atendiendo un tema muy muy lindo, que vivan los estudiantes de Violeta Parra. En yo creo que la mejor versión, escuché un par de versiones, no no hay demasiadas tampoco, que es la de Mercedes Sosa. Así que bueno, para todos los que hemos sido estudiantes y se segu y seguimos siéndolo, Este, me parece un tema muy lindo, muy lindo que nos representa Bien, eh, seguimos en oír... Mortales. Ah, oh, bueno. <ríe> Bien. Eh, y hablando de estudiantes... <ríe> Vamos, quería comentarle acerca de una jornada de actualización docente, porque los docentes también siguen siendo estudiantes si siguen perfeccionándose, ¿no es cierto? En una jornada que se llama Los títeres como puente a la comunicación, la expresión, la resiliencia en contextos de vulnerabilidad. Está organizado por el Instituto Superior de Perfeccionamiento Docente, Marta Salotti, Y el viernes 26, ahora, este viernes 26 de septiembre, de 6 y media de la tarde a 21 horas, en Yerval 65, acá en la ciudad de Buenos Aires, eh, van a poder compartir este curso todos los docentes de todos los niveles, teniendo en cuenta eh, la posibilidad de reflexionar sobre el lugar de los títeres en contextos de vulnerabilidad. Y la especialista en este tema, eso se los puedo decir porque la conozco y es una genia, es Elena Santa Cruz, que es una titiritera de profesión, o sea, no es que ella mete la manito y saca un titter y hace... Se... No, no, no, no, no. Ella es titiritera, la conozco, es una mina, pero eh, impresionante, y bueno, la han convocado, y me parece muy bien, para esta jornada de actualización docente, en donde la... Eh, digamos, la reflexión va a ser en dónde podemos poner estos títeres en aquellas situaciones de educación, sobre todo en, en situaciones de vulnerabilidad y de, bueno, y de las distintas situaciones que nos toca también en salud vivir, ¿no? Ella trabaja con sus títeres en distintas situaciones y la verdad que es maravilloso el trabajo que, que hace. Eh, la jornada, repito, entonces, se hace en Yerval 65, este viernes, de 6 y media a 9 de la noche, Es una jornada gratuita, ¿sí? Y bueno, ante cualquier cosa yo les diría que llamen antes al 4901-7118 para mayor información, Instituto Marta Salotti. Bien, y con respecto a otras jornadas que nosotros siempre comentamos y que me parece que está bueno que recordemos una vez más, acuérdense que tenemos las jornadas científicas del Hospital Pirovano que se van a realizar del 17 al 21 de noviembre, y este año es eh, sobre avances en medicina interna, ¿sí? Así que, bueno, los esperamos a todos en el Hospital Pirovano, en las 44 jornadas científicas del 17 al 21 de noviembre. Bien, eh, como para no seguir con tanta jornada, porque si no después nos vamos a olvidar de cuál era la que habíamos dicho y cuál no era la que habíamos dicho, Después vamos a seguir con algunas otras que me parece importante comentar y que ustedes pueden ir porque son en general todas jornadas de, abiertas a todos los profesionales de la salud, a los docentes, ¿sí? que se desarrollan en la ciudad de Buenos Aires. Bien, y dentro de los días que también teníamos eh, ahora, en estos entre el 21 y 22 de septiembre, está el día que tiene que ver con una enfermedad, de la cual se habla mucho, y que es la enfermedad de Alzheimer. Vamos hablando en distintos momentos, porque creo que en algún momento nos vamos a comunicar ya con Luis, pero yo quería un poquito hablar de esto, sí si bien en nuestro país existe una asociación que se llama Asociación Lucha contra el Mal de Alzheimer y Alteraciones Semejantes, eh, su sigla es ALMA, Eh, en la página de ALMA nos ustedes pueden encontrar bueno un montón de actividades que tiene esta asociación y vamos a decir brevemente, vamos a hablar un poquito de qué es la enfermedad de Alzheimer, de la cual hoy por hoy se habla mucho y tenemos mucha llegada por los medios y bueno por distintas personas a través de películas, ¿sí? de relatos. Si ustedes ponen en el YouTube Alzheimer van a encontrar una cantidad de testimonios de pacientes y de familiares y de cuidadores de estos pacientes... ...la verdad, muy conmovedores y, y muy reales, ¿no? Muy reales a lo que realmente es el, el Alzheimer. El Alzheimer lleva el nombre de enfermedad de Alzheimer, esta enfermedad... ...por el doctor Alois Alzheimer, quien la describe allá por el 1906. Es la causa más común de demencia, ¿sí? Y cuando hablamos de demencia... Estamos hablando de, la, de cuando declinan las funciones intelectuales de un paciente, de una persona, y eh, lo podemos comparar con funciones intelectuales anteriores a una vida anterior, a cuando era más chiquito, por así decirlo. ¿sí? La demencia surge como resultado de un deterioro neurológico. No se trata de una enfermedad en sí, sino que se utiliza para describir un grupo de signos y síntomas, o sea, un grupo de cosas que empiezan a aparecer en las personas y que eh, uno puede llegar al diagnóstico entonces después de una enfermedad, ya sea la demencia de Alzheimer. Eh, el Alzheimer afecta a todos los grupos sociales. No hace distinción de sexo, no hace distinción de grupo étnico, ni de lugar geográfico en donde uno viva. Y en general afecta a personas mayores de 60 años, aunque empiezan a aparecer personas bastante más jóvenes con síntomas del Alzheimer. ¿Cuáles serían los síntomas más frecuentes con los cuales yo puedo pensar en un Alzheimer? No puedo decir, porque yo leo los síntomas y la verdad que yo ya tengo varios, sinceramente, pero esto no quiero, creo que todavía no tenga un Alzheimer. ¿sí? Pero, por ejemplo, algunos síntomas del Alzheimer son pérdida de memoria, confusión, dificultades cuando uno habla en el lenguaje, en el razonamiento, en el pensamiento, Por ahí surgen como desorientaciones en tiempo y espacio, cuando uno no sabe si es si si ya pasó antes o no, y en dónde estoy, como que para mí no se pierde en qué lugar está. Problema para llevar a cabo actividades que eran rutinarias, conocidas, habituales, ¿sí? cambios en el humor de la persona, cambios en su comportamiento e inclusive en su personalidad. Lo que importa de la enfermedad de Alzheimer y otras cosas es que es un deterioro gradual, y progresivo, ¿sí? Si bien hay mucha medicación y muchas cosas que surgen como en realidad no hay una una medicación y se cura, el enfermo en la, en la enfermedad de Alzheimer no se cura, eh, se la va llevando y se va viendo qué cosas se puedan ir haciendo en el mientras tanto, no solamente con el enfermo, sino con quien lo cuida, ¿sí? Porque hay muchas enfermedades que no solamente enferman a la persona que conlleva esa enfermedad, sino a quienes lo acompañan, ya sea su familia, sus cuidadores, quienes sean. ¿sí? Bien, yo diría de frenar un poquito con este tema, que es un poco denso. No sé si quizá en, en, llegue a estar en línea Luis. O sea que, Braulio, vos avísame si, si no, Luis está como para sacarlo ahí Todavía no está. Sí, todavía no está, ok. Entonces, si... Si les parece, si le parece a Braulio, vamos a darle un toque, digamos, distinto a esta primavera que ha llegado con un tema muy, no sé, muy distinto a los que venimos escuchando, pero que también tiene que ver con la primavera, que es un tema de Strauss. ¿Te parece pasarlo un poquito mientras lo vamos esperando a Luis? ¿Te parece, Braulio? Estamos escuchando Voces de Primavera de johann Strauss, se vieron que a lo que veníamos escuchando, bien distinto, lo, lo seguimos escuchando un poquito más, Braulio, ¿verdad? Seguimos dando vuelta con este tema, Cristina nos vamos a marear como ya le pasó a Luis, así que vamos despacito, dejando el tema, sosegándonos, porque está como para bailar así con un vestido grande y que vaya volando, mientras uno va bailando y dando vueltas y vueltas con estos voces de primavera de Strauss. Eh, yo les había dicho que íbamos a presentar alguna otra jornada que me interesaba que ustedes recordaran y que va a ser la jornada que ya se va a hacer ahora el 24 de septiembre en la legislatura porteña que es la jornada de enfermería sobre salud tal derecho popular, salario y demás. ¿sí? Se otorgan certificados de asistencia, son jornadas gratuitas de enfermería eh, y se pueden hacer directamente eh, en el momento. Ustedes van y se, se inscriben allí en Perú 160 a las 10 y media de la mañana, Salón San Martín. Jornadas de enfermería 24 de septiembre. Igual cualquier duda que tienen se comunican con inmortales y nosotros vamos a, a facilitarles lo que ustedes necesiten, ¿sí? Bueno, y hablando de la legislatura porteña, eh, creo que está enganchado nuestro amigo y compañero Luis. ¿Estás ahí, Luis? Hola, sí, ¿cómo te va? Buenas noches, Cristina. ¿Cómo están? Hola, Braulio, ¿sí? Bueno, ¿dónde estás, Luis? Mira estoy en el Salón Intersecretaría de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, ...porque aquí se está haciendo una, un acto, porque eh, fue declarado de interés eh, cultural... ...el programa radial El Reloj, que se emite por la AM 1010 de aquí de Buenos Aires. Ahora, no sé, vos y nuestros oyentes se preguntarán qué tengo que ver o qué tenemos que ver con esto. Puede ser más allá del reconocimiento a través de una iniciativa del diputado Alejandro Bodar del Movimiento Socialista de los Trabajadores eh, para que este programa que hace 12 años se viene entiendo interrumpidamente hoy tenga esta, este reconocimiento. Bueno, esto tiene que ver que eh, quien les habla, eh, Luis Angió, Eh, fue parte, fundadora, creadora de este programa. En el año 2002, allí por marzo, en la FM Urbana, en el barrio de Caballito, eh, cuatro o cinco eh, locos, digamos, eh, Gustavo Pírich, Sergio Eisenberg, Mario Hernández, y quien les habla, eh, dijimos, tenemos que hacer un programa de radio, Eh, que diga lo que quizás eh, en ese momento, no nos olvidemos, en 2002 eh, había un país que venía bastante convulsionado, que venía eh, eh, en un proceso de asambleas barriales en todos los lugares de aquí de Buenos Aires, y nos levantábamos a la mañana, los domingos, y a las 9 de la mañana, hasta la 1, 3 horas, hacíamos este programa donde tocábamos distintos temas y teníamos columnistas como Pablo Llonto en Deporte y Medio, como Yago Franco, psicoanalista sobre psicoanálisis y sociedad, eh, Héctor Freire que hacía todo lo que respecta al arte, la cultura, el espectáculo, y este programa sigue al día de hoy, hoy tiene una hora, Eh, ahora lo conduce Sergio Eisenberg, Federico Pirich, el hijo de Gustavo y Jessica Maldonado que quizás algunos la conocen, se acuerdan de ella porque fue compañera mía en un tiempo en el programa Otras Voces, Otras Propuestas. Eh, así que estamos aquí eh, con este reconocimiento de la legislatura porteña a un programa que eh, tiene su, su historia su historia ya y no es como los que hacemos habitualmente nosotros, no es un programa más, no es un programa de pasatiempo, sino es un programa que nos hace pensar y nos dice cosas que quizás otros medios no nos dicen. Uh -huh. Y creo Luis que también fue parte de ese programa el doctor Alfredo Grande, ¿no? el doctor Alfredo Grande eh, entre paréntesis le digo que si llega un ratito más tarde eh, es porque estuvo aquí eh, también se hizo presente porque él también fue columnista de, del programa estuvo, dio unas palabras y se retiró, lamentablemente se tuvo que retirar porque bueno después de oír mortales eh, viene eh, el programa de Alfredo Grande, Sueños Posibles te digo que además estuvo Eh, el diputado, el legislador por la ciudad, Marcelo Ramal, y hubo adhesiones de Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz, Norita cortiñas Modesto Emilio Guerrero, la ex legisladora eh, Virginia Fernández Gás, y bueno, varias eh, oyentes, también grupo de ex combatientes de Malvinas, teniendo en cuenta que Gustavo Pirich es un Eh, compañero excombatiente y hoy presidente de la Asociación de combatientes de Malvinas por los Derechos Humanos. Y te cuento también que eh, para amenizar eh, este, este encuentro eh, está tocando en estos momentos el trío FAP que hace música rock y un bloque, el final de una obra de teatro que se llama Islas de la Memoria también, eh, que es eh, autor Julio Cardoso y que se representa en varios eh, lugares de, de aquí, en las universidades como la de La Luz, Tomás de Zamora. Y bueno, estamos ya concluyendo este, este acto y este reconocimiento al programa El Reloj. Bueno, también nuestro reconocimiento ahí a a los compañeros del, del programa El Reloj, y un beso y un abrazo, y bueno, y que por hoy te volvimos a prestar al reloj, pero por hoy. El Reloj, porque el tiempo no para y la verdad no se puede ocultar. Ese ah, es, ese es el, el, el spot y la consigna del programa El Reloj, ¿eh? de... Eh, Tiene el tema, la cortina musical es el tema del reloj de la versión ver ver Vergara, ¿sí? Uh -huh. este, así que bueno, Cris, nos vemos el próximo lunes, eh, por ahora eh, yo sigo aquí, creo que ahora viene un pequeño lunch, así que este, tomaremos algo, comeremos algo, brindaremos por el reloj. Por la salud y que siga el reloj adelante. Bien, y nosotros eh, seguimos ya en pocos minutitos en OID. Mortales. Chau, Gracias chau. Luis, saludos chau, a todos chau. por ahí. Chau, chau. OID. Mortales. Centro de Acúfenos, Buenos Aires. Fundado por el doctor Darío Roitman en el año 1989. Tiene su sede en Paraguay 2302, sexto piso, departamento 3. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 20 66 19 08. Muy bien, seguimos en oído mortales. Grande Braulio, hay equipo. Eh, siempre por AM690, por www.laretaguardia.com.ar eh, Saben que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro Facebook OID Mortales 2011, a través de nuestro email oidmortales2011.com.ar y que pueden volver a escucharnos a través de www.laretaguardia.com.ar los jueves a las 6 de la tarde, sino los sábados a las 11 de la noche los domingos a la hora del té, a las 5 de la tarde, y siempre salimos por Radio Voces, La Rioja, los miércoles a las 19, y eh, por Aprendiz Medios, los martes a las 6 de la tarde, y los jueves a las 10 de la mañana. Bien, eh, estábamos hablando de algunas jornadas, y que yo les fui contando, me queda presentarles las jornadas del gobierno de la ciudad de de concurrentes y residentes de fonobiología, en la que yo siempre estoy absolutamente involucrada, que van a ser el 28 y 29 de octubre en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Esto es Paraguay 2155, primer piso. La inscripción es gratuita, hay certificados de asistencia y pueden comunicarse a través de fonobiología.dircap.gmail.com o acá también a través de OITMORTALES.com. Y nosotros le hacemos este el puente para que puedan participar de estas jornadas de fonobiología 28 y 29 de octubre en la Universidad de Buenos Aires. Y si tenés ganas, desde el 18 y hasta el 30 de noviembre, a 50 años de su primera aparición, podemos visitar la exposición El Mundo según Mafalda. El Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires presenta El según Mafalda, una muestra para descubrir el universo de este personaje fascinante. Eh, estamos en un año significativo ya que se celebra un doble aniversario porque por un lado Quino eh, cumple 60 años de su primera publicación como dibujante de humor gráfico y Mafalda cumple nada más y nada menos que sus primeros 50 años de aparición. y La entrada es libre y gratuita en esta exposición El Mundo según Mafalda se realiza los días jueves y viernes, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, y si no, sábados y domingos, de 12 del mediodía a 20 horas. Donde es la exposición en Agustín Cafarena 1, que es esquina Avenida Pedro de Mendoza, en La Boca. Así que bueno, a los que les guste Mafalda, a los que les guste la obra de Quino, los esperan hasta el 30 de noviembre. ...en El Mundo, según Mafalda, en Agustín Cafarena, esquina Pedro de Mendoza... ...jueves, viernes, sábados y domingos. Bien, nos quedaba un poquito seguir hablando de este tema de la enfermedad de Alzheimer... ...que tiene que ver también con la fecha en la que estamos. Y yo les decía que ustedes pueden entrar en la página de ALMA... ...que es la Asociación de Lucha contra el Mal de Alzheimer... ...y alteraciones semejantes de la República Argentina... Y van a desplegar ahí un montón de carpetitas en las que pueden ir viendo cuáles son los síntomas, cómo se diagnostica, los distintos tratamientos. Y recuerden esto que yo les decía, buscar a través de YouTube Enfermedad de Alzheimer y, y ver y escuchar eh, a los pacientes, a los cuidadores, a quienes trabajan con estos pacientes, a quienes los cuidan, a quienes los tratan de ayudar, porque me parece que es una enfermedad muy que se la, se la reconoce últimamente mucho, eh, pero de la cual no se habla tanto. Y, y está bueno poder, como cualquier otra cosa, eh, encontrarse con eh, la persona que, que le está pasando esto y como tantas enfermedades, también con aquellos que viven con estas personas o que conviven eh, con estas personas o que cuidan a estas personas ¿sí? con esta enfermedad. Eh, desde ya que en la enfermedad de Alzheimer, como en cualquier otra enfermedad, el diagnóstico precoz es de suma importancia, ya que pueden haber muchos síntomas que por ahí se, se confunden con otros cuadros, pero bueno, en un estudio exhaustivo, minucioso, interdisciplinario, en general no puede, se puede llegar al diagnóstico probable de eh, enfermedad de Alzheimer. Desde ya que es muy importante el interrogatorio a la familia se hacen estudios de laboratorio, exámenes neurológicos, qué sé yo, electros, tomografía, resonancia, lo que, todo lo que se pueda hacer como a los fines de eh, llegar, digamos, a este diagnóstico como para ver después la evolución de esta enfermedad. Así que, bueno, todos aquellos que estén interesados en el tema, creo que está buena la página de la Asociación de Lucha contra el Mal del Saimel acá en Argentina, y que podemos encontrar ahí un montón de sugerencias y de, y, de, y de conocimientos para uno en la medida en que uno conoce el tema y en la medida en que escucha también a otros que lo padecen, eh, uno primeramente no se siente solo, no o sea que no es lo único que le pasa, y, y es muy importante la experiencia de otro que ya pasó por una situación similar para que nos pueda ayudar y, y Y bueno, ir juntos transitando, ¿no? Es el camino que no es que no es fácil. Bien. Eh, nos quedan poquitos minutos en este programa y lo voy a poner a prueba de vuelta a mi compañero, a mi nuevo co-equiper, OID. Mortales. Está ahí, pero súper atento, súper bien. Eh, bueno, le agradezco enormemente, a, como siempre, a Julio Pardo en la M690. Eh, más que agradecimiento a mi amigo Braulio Domínguez Que está ahí firme este, Operando y ayudándome en la retaguardia eh, En unos minutitos sigue el programa del doctor Alfredo Grande Que creo que ya llegó, ¿no Braulio? Sí, ya está acá haciéndose gárgadas ah. ah, pero perfecto, bien Porque bueno, viene desde la legislatura De este homenaje que se está haciendo al programa El Reloj Así que él ya llegó con todos sus sueños posibles a partir de las 21 ustedes lo pueden escuchar. Y como para finalizar el, el programa, yo quería poner un tema musical que decíamos, por ahí lo iba a decir, ay, pero cuánta música, pero a mí me encanta la música, la música me acompaña en los distintos momentos, tiene que ver con los estados de ánimo. Eh, y el fin de semana estuve por Luján, eh, no justamente para los fines este, que tienen que ver con la religión, ...sino que fui a visitar amigos que quiero muchísimo... ...que son parte también de nuestro programa... ...porque han estado, han cantado en nuestro programa... ...son músicos, ella es fonaudióloga... ...es como mi hija fonaudiólogica... ...que son Agustina y Rodrigo... ...y justamente hablábamos charlando... ¿no? ...de que ellos están para casarse... ...y todas estas cosas... Y, ...y de estas situaciones en donde aparece... ...esta confusión del idioma... no ...como que hablamos en español... ...pero nos aparecen un montón de términos en inglés... ...entonces... Eh, a ellos les preguntan por su honeymoon, cuando antes nos hablaban de la luna de miel. Y yo le decía, bueno, ¿y la fiesta que será? Este, ¿Con comida o finger food? O sea, ¿con plato o finger food, que es la comida que se come con la mano? Y encontré un tema que creo que va justo con esto que, que charlábamos en, en el fin de semana, porque hace una mezcla de, de, de esto de esto del castellano y del inglés, a mi modo de ver, bastante graciosa, bastante simpática y que es un y que el tema está dado por este señor que la verdad yo no lo conocía, que se llama David Rodríguez Luval, más conocido como 7, y en lugar de la T le ponen un número 7, ¿sí? Que en realidad es cantante, compositor, músico de origen puertorriqueño, ganó un Grammy con este tema y ese 7 tiene que ver con que él nació un 7 del 7 de 1977, o sea, bueno, dicen que Viene así como como con mucha fuerza, creciendo desde el punto de vista artístico y que tiene que ver eh, sus letras y su música con un acompañamiento para quien lo escucha de un contenido, de cierto contenido social, de humor, de dinamía, muy positivo, muy tirando ondas este, de, de mucha mucha cosa positiva. Así que bueno, dije, ¿por qué no? Vamos a, a integrarlos se lo vamos a dedicar a Agus y a Rodrigo que me recibieron el fin de semana en Luján. Y como nos van quedando cinco minutos, creo, vamos a aprovecharlos entonces para despedir nuevamente a nuestros amigos de la M690, a Braulio, más que gracias, más que gracias totales, Braulio. Y vamos a escuchar este temita de David Rodríguez que se llama Tengo tu love, y esto fue todo en Oíd. Mortales. Y nos vemos el próximo, y nos escuchamos el próximo lunes. Un beso para todos y gracias por estar con nosotros. Chau, chau. No tengo un celular con diamantes de mucho quilate para impresionar. Pero tengo una buena conversación con la que te enamoro más y más. No tengo un jet privado que compré con la Black Cardi. Vieja, con la que siempre vamos a pasear, no tengo ropa de Versace, mi musculatura dura pa enseñar, pero tengo un par de brazos desnudos que muy fuerte te van a abrazar. No soy como Mariah con un jacuzzi lleno de agua efian, pero tengo una choxita en la playa pa que te bañes con un aguita de mar. Ricky tiene cara linda, enrique iglesia los millones y aventuras las mansiones, pero yo tengo tu amor. I got your love Yo tengo tu amor Yo tengo tu love Yeah yo tengo tu amor I got love Yo tengo tu amor Yo tengo tu más que un Rolex y el amor más que un table dance el amigo más que un peso en el bolsillo como el que tú acabas de gastar hablar vale más que un iPhone y más cuando alguien te quiere escuchar saber vale más que el diploma como el que tú acabas de marcar mi compromiso vale más que el anillo no hay palabras si no hay corazón el silencio vale más que un grito cuando el grito no es por amor Tu mirada vale más que el oro Y enseñarte vale más que un tabú Y aunque pueda tenerlo Todo, todo, nunca hay nada Si me faltas tú Chayanne, baila bien bonito Fonsi, canta finaito Buenes los Grammy latinos Pero yo tengo tu amor I got your love Yo tengo tu amor Yo tengo tu love Yeah Yo tengo tu amor I got your love Teksting av Nicolai